deportes. Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más a qué tiempo de deportes en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos a quedarnos con algunos asuntos, todavía repasando parte de lo que nos deparó el pasado fin de semana y adentrándonos ya en lo que nos esperan los próximos días. Eh, con referencia a esto último, quisiéramos hoy destacar sobre todo una actividad que va a organizar la Concejalía de Juventud, la Casa de la Juventud de Ubrique, en, en bueno una actividad relacionada con los deportes eh, en la naturaleza, los deportes de aventura barranquismo en la Garganta Verde. Una, pues, eh, como decimos, actividad, eh, en este caso, destinada a ...a los jóvenes de nuestra localidad para que puedan acceder a hacer esta magnífica ruta de barranquismo... ...en un entorno incomparable como es la Garganta Verde del Parque Natural Sierra de Grazalema... ...uno de los barrancos más importantes de nuestra comunidad y con más renombre sin duda... Eh, esta actividad va a estar eh, llevada a cabo sobre el terreno por la empresa Experiencia Outdoor y hoy vamos a hablar de lo que tienen preparado para este próximo sábado y atención porque nos dicen que todavía queda alguna plaza para aquellos rezagados que quieran participar en esa actividad de descenso de barrancos eh, en la Garganta Verde Por cierto, que se pueden imaginar cómo puede estar este año la Garganta Verde después de las lluvias de finales del invierno en principios de la primavera, eh, tiene que estar pues eh, espectacular ese entorno de, de la garganta de la Garganta Verde. Enseguida nos vamos a a poner al día de los detalles de esta iniciativa que como hemos dicho, llevará a cabo la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Pero además vamos a hacer referencia ...a esas citas que decimos eh, nos, quedan, nos quedaban pendientes todavía del pasado fin de semana. Tenemos que hablar, en principio, de atletismo... ...porque pasado fin de semana se celebraba el Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña... ...que contó con un par de eh, corredores subriqueños... ...y solo uno de ellos fue capaz de terminar el José Manuel Orellanas... Eh, ...Orellana Mateos, que terminó en la posición trigésimo segunda... ...se dieron cita, se congregaron en esta prueba... ...los mejores eh, corredores de la especialidad... ...la victoria fue para Dani García... ...que cubrió pues los 42 kilómetros de recorrido... ...era una maratón por montaña... ...en 3 horas 58 minutos 40 segundos... ...seguido de Juan Jesús Bravo Luna... 4 0, 0 40, ...y e Iván Ortiz Carrío, 408 18 José Manuel Orellana Mateos, como decimos, fue 32º, con 4-53-44. También eh, se celebró el pasado fin de semana la séptima edición del Trail Dolmen del Gigante... ...en la localidad del Gastor, prueba de 16 kilómetros que se adjudicó... ...Jorge Guisado Serrano, por delante de Alejandro Amigo López y Raúl Llama Mateos. El mejor de los subriqueños, Luis Pan Román, que fue... ...noveno de la general y primero de la categoría veterano B. En la posición décimosétima también Juan Carlos Romero Sánchez... ...que se llevaba la segunda posición de la categoría veterano A... ...y en categoría femenina Maricarmen Ramírez Vela... ...fue segunda de la general y primera de esa categoría A. Destacar también la participación de otro ubriqueño... ...en este caso Juan Manuel Suárez Ramírez... ...que hizo de guía de dos eh, corredores discapacit eh, discapacitados con o, discapacidad visual... Uno con eh, discapacidad visual total y otro pues con eh, un porcentaje menos. Veía algo, pero ya hicimos con discapacidad visual. Eh, se corre esta prueba, como saben, eh, agarrados a una, a una pica, a, un, a una vara, a, un, a una pértiga y es el guía el que tiene que orientar, digamos, en parte a los otros dos corredores. Pues esa labor la hizo eh, Juan Manuel Suárez Ramírez. ...y cambiando de modalidad deportiva... ...también comentar que este fin de semana fue pródigo... ...en lo que se refiere al ciclismo... ...porque tuvimos una prueba de la Copa de Andalucía... ...y la Copa de España de carretera... ...con la participación de los ubriqueños Rafa Rincón... ...y Paco Benítez, Rafa Rincón terminó quinto... ...de la categoría Master 40... Eh, ...luchando en el sprint por la cuarta posición... ...mientras que eh, Paco Benítez fue séptimo... Comentar que ahora mismo Rafa Rincón ocupa el liderato del ranking andaluz de ciclismo en ruta, de ciclismo de carretera, la segunda posición de la Copa de Andalucía y la actuaba de la Copa de España, todo ello en Máster 50. Por su parte, eh, Paco Benítez es décimo tanto en el ranking como en la Copa de Andalucía y noveno en la Copa de España. Y otro escenario eh, donde hubo competición ciclista este fin de semana fue el puerto de Santa María, pero en este caso... ...ciclismo de montaña... ...la segunda edición de la Vuelta Cádiz... ...BTT Gran Premio Land Rover Gisa... ...en el que participaron dos subriqueños... ...en categoría Master 40... ...estuvo Andrés Cintado Romero que participó en las dos etapas que formaron esta, esta Vuelta a esta vuelta a Cádiz y en las que consiguió en ambas etapas la cuarta posición, lo que le ha servido para llevarse la tercera posición de la, de la general. Por cierto, que también en la segunda de las etapas, que era puntual para el circuito provincial de maratones VTT, participó el lubriqueño Miguel Santos Orihuela, que terminó en la décima posición. Y en la modalidad de parejas... Se vivió el reencuentro entre Jorge López Janeiro y Manolo Rojo después de un par de meses sin que pudieran juntarse debido a una lesión en la muñeca que sufrió Manolo Rojo en la última eh, edición de la Costa Blanca Bike Race, que tuvo lugar pues el pasado mes de enero y que lo ha mantenido desde entonces en el dique seco al ciclista moronero. Eh, volvía por primera vez a la competición desde entonces en el puerto de Santa María con esta segunda vuelta a Gran Premio Land Rover y conseguían la segunda, conseguían, la pareja ubriqueña y moronera conseguían la segunda posición en esta, en esta categoría. Más cosas que tenemos eh, que recordar del eh, pasado fin de semana, por ejemplo, fue la victoria una vez más del de equipo de travesías del Club de Senderismo Los Tres Caminos ...de una prueba de la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia... ...en concreto la decimoctava Travesía de Resistencia... ...Sierra Tejada, Almijara, que se celebraba... ...pues en la provincia de Málaga... ...con la subida al temible La Maroma... ...pues en este caso, en esta ruta de 47-50 kilómetros... ...la victoria fue para el equipo briqueño... ...que ya suma cuatro, ha ganado... ...en las cuatro pruebas que se han organizado hasta el momento... ...en la Copa de Andalucía de Travesías. ...por cierto que... Uno de sus componentes, Pedro Reina Ramos, volvió a recibir el premio al participante más veteranos. Con esto también quisiéramos recordar que el próximo 12 de mayo es la fecha en la que se estableció, una vez que se aplazó, la sexta travesía solidaria La Petaquina, es sábado 12 de mayo. Así, si inscripciones abiertas todavía, pueden seguir eh, eh, inscribiéndose o apuntarse a que que esté interesado la travesía será el 12 de mayo. Ya saben que Este año, pues, eh, es a beneficio de la Asociación de eh, Enfermos de Diabetes de la Sierra de, de Cádiz, en este caso de Adisica. Y en este sentido, pues, eh, también eh, comentar que, eh, bueno, para este fin de semana... Nos, eh, el Club de Senderismo, Los Tres Caminos, tiene preparada bueno, para este, este fin de semana, para este puente, mejor dicho el Club de Senderismo, Los Tres Caminos, eh, tiene preparada pues una actividad especial, en este caso se trata de eh, un fin de semana en el refugio de las Beatas, en Alcalá de los Gazules con varias, eh, con varias rutas que van a realizar van a desplazarse desde el viernes hasta el domingo ...del 27 al 29 de abril... ...y bueno, pues... El, ...digamos que ya desde el viernes, el sábado y el domingo... ...harán diversas rutas... ...por ese entorno del refugio... ...de las... ...de las Beatas... ...y por último comentar que hoy... ...se celebra... ...la primera jornada del Grupo B... ...del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7... Eh, ...o la segunda jornada en general... ...ya sabe que arrancó el pasado lunes... ...pues en este caso... Eh, ...estos son los partidos programados para hoy... ...de la espiga... ...de Piña, perdón... ...Escuela, Patronato Municipal de Deportes... ...a las 9 de la noche... ...y a las 10 de la espiga, ahora sí... ...Rojas, Ubrí, que descansa... ...en esta jornada de Imopel. ...pues sobre estas cuestiones... ...vamos a hablar en unos instantes... ...antes damos paso a publicidad... ...y enseguida volvemos... Almería. ...Viajes Nevada organiza... ...una excursión a la costa de Almería... ...para el puente del Petaquero... ...tres días del 26 al 28 de mayo... ...estancia en Hotel de Cuatro Estrellas... ...en Roquetas de Mar...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 Ahora en Ubrique, la Divina Tapas, en calle San Juan Bautista, número 7. La Divina Tapas ofrece una combinación entre la cocina tradicional con platos modernos y elaborados, con un toque de imaginación que sorprende desde el primer bocado. Un espacio pensado para todo y para todos, comidas familiares, comidas de trabajo, celebraciones, ir de tapas o cervezas y el alcance de todos los bolsillos. La Divina Tapas dispone de una amplia carta de vinos para acopear, apostando por los vinos de nuestra tierra y con las mejores referencias de La Rioja o Ribera del Duero. Entre semana ofrecemos menús económicos, tapas elaboradas de autor, las mejores carnes certificadas y los viernes al mediodía, con tu consumición podrás elegir gratis entre nuestra variedad de pinchos. La Divina Tapas, un lugar perfecto para disfrutar de las mejores ocasiones, en la mejor de las compañías.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 En autoservicios Casacanto hasta el 5 de mayo las mejores ofertas. Aceite de oliva virgen extra Alberto 1 litro, 3,62 euros. Cerveza estrella 1 litro, 89 céntimos. Queso viejo puro de oveja, 2,19 el cuarto. Salchichas guri con queso 150 gramos, 35 céntimos. Y tomate frito apis, 550 gramos, 51 céntimos. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casacanto. SM Inmobiliaria pone a su disposición una promoción de viviendas en Ubrique a estrenar con dos habitaciones y baño desde 60.400 euros o tres habitaciones y dos baños por 70.050 euros zonas comunes con piscina, cocina mueblada, garaje y trastero Posibilidad de financiar el 100% de su valor desde 255 euros al mes Impuestos y gastos no incluidos Sin gastos de gestión inmobiliaria SM Inmobiliaria en los callejones 18 Teléfono 956 46 10 16 Infórmese y no deje pasar esta oportunidad Música Grupo Jobs, empresa de construcción, reformas e impermeabilizaciones, mantenimiento, pintura, electricidad y fontanería. Grupo Jobs, empresa de multiservicios. Somos especialistas en impermeabilizaciones y diagnóstico de todo tipo de humedades, por filtración, condensación o capilaridad. Nuestros trabajos tienen un mínimo de 5 años de garantía. Además, reparamos fugas en piscinas y sistemas de depuración. Grupo Jobs, reparamos todo tipo de humedades en viviendas, ...tiendas, locales, comunidades de vecinos y naves... ...realizamos presupuestos sin compromiso... ...y disponemos de los mejores precios sin competencia... ...nunca un problema de humedad ha sido tan fácil... ...y tan económico de reparar... ...Grupo Jobs, su empresa de impermeabilizaciones... ...estamos en Ubrique, teléfono 661-10-30-36... ...curso para aprender a crujir gamones... ...en la barriada Sacrificio... ...el próximo 5 de mayo... ...día de la crujida... ...tendrá lugar... ...en la barriada Sacrificio... ...un curso para aprender a crujir gamones... ...será de 4 a 7 de la tarde... ...con la colaboración de varios monitores... ...puede ser inscrito cualquier niño que lo desee... ...entre los 3 y los 12 años... ...sea o no de la barriada... ...hasta un máximo de 50... ...los padres deberán acompañar a los menores contarán con un refrigerio... ...y un recuerdo de su participación... ...la inscripción completamente gratuita... ...puede hacerse hasta el próximo lunes 23 de abril... ...en la propia sede de la barriada Sacrificio... 5 45 minutos de la tarde. Vamos a entrar de lleno ya en materia, repasando pues eh, esas pruebas que tenemos todavía pendientes del pasado fin de semana. Ya decimos, eh, vamos a centrarnos en dos en las que hubo, o tenemos constancia al menos, de que hubo participación eh, ubriqueña. Comenzamos por esa mm, eh, cuarta edición del Chamizo Trail, prueba que se celebró. ...en eh, Villanueva del Rosario, en Málaga... ...prueba de 42 kilómetros... ...una maratón por montaña... ...que era además campeonato de Andalucía... ...de carreras por montaña... ...lo que garantizaba que se dieran cita allí... ...y se congregaran los mejores corredores de la especialidad... ...y en este caso, uno de los favoritos, Dani García... ...fue el que finalmente se llevó el Gatalagua... ...se llevaba la victoria... Eh, terminando completando la prueba en un tiempo de tres horas 58 minutos 40 eh, segundos la segunda posición era para juan jesús bravo luna cuatro horas cero eh, minutos 40 segundos seguido de iván ortiz carrión 48 18 juan carlos moya requena 48 38 eh, mario olmedo sancha eh, 4 10 50 Rubén Vigil Chacón, 4'18'45, José Manuel Flores Savariego, 4'19'31, Vistos Pimentel Carretero, 4'20'21, Ángel Merino Muñoz, 4'24'08 y Alejandro Ardanaz Moreno, 4'24'08. 36. El lubriqueño que, bueno, eh, estuvieron en la línea de salida, José Manuel Orellana, Francisco Pazos, este se retiró por lesión y eh, José Manuel Orellana Mateo sí consiguió completar la prueba en un tiempo de cuatro horas, 53 minutos, 44 segundos, logrando la 32ª posición de la general y la, 20, la 22ª de su categoría, la categoría a señor. Eso por un lado y por otro, Eh, la octava edición del Trail Dolmen del Gigante, otra carrera por montaña que en este caso se eh, celebraba en la localidad serrana del Gastor, eh, 16 kilómetros de recorrido. La victoria fue para Jorge Guisado Serrano, que eh, completó la prueba con un tiempo de 1 hora 19 minutos 26 segundos, seguido de Alejandro Amigo López. Eh, ...1'20'50", Raúl Llamas Mateo 1'24'13", José Manuel Jiménez Barroso 1'25'30", Javier Cabrera Morales 1'26'17", José Antonio Infantes eh, Gago 1'26'54", Daniel Flores Mojarro 1'27'24", eh, Jonathan Valle Chávez 1'27'30", Luis Pan Román eh, novena posición... Eh, ...con 1'27'54", novena posición de la general... ...y primero de la categoría veterano B. Otro supliqueños presentes... ...Juan Carlos Romero Sánchez, eh, decimos séptimo... Y, ...y segundo de la categoría veterano A... ...con un tiempo de 1 hora 33 minutos 58 segundos. Francisco Sánchez Román... ...finalizó con 1 hora 40 minutos 50 segundos... ...Pedro Sevilla Garrón, 1 hora 42'02... Eh, ...Ángel David Gómez Toro, 1 hora 42'41... En, eh, por detrás, eh, Juan Luis Rosado Vázquez, una hora cincuenta y uno cuarenta y cinco, José Manuel Rubio Arenas, una hora cincuenta y seis y cero seguimos eh, buscando por esta, por esta clasificación eh, y en este caso ya el único que nos queda es eh, Juan Manuel Suárez Ramírez, que como hemos comentado antes, actuó de guía de corredores invidentes, eh, un invidente total, Otro, pues, eh, con una, no una, sin una discapacidad completa y los tres formando parte, pues, como saben, de, eh, porque ya les hemos hablado en otras ocasiones, las carreras para inmigrantes, eh, pues, eh, con una pértiga, eh, van los tres agarrados siguiendo el ritmo, en este caso, y la dirección que marca el monitor, eh, el, que ayuda, en este caso, a los dos discapacitados visuales, que fue eh, Juan Manuel Suárez Ramírez en este trail Dolmen del Gigante. En cuanto a la categoría femenina, pues la victoria fue para Sonia Mesa Cabrera con un tiempo de 1 hora 41 32, seguida de la ubriqueña Maricarmen Ramírez Vela, 1 hora 45 37, eh Olga Sumariva González, 1 hora 46 15 y Epifania Epifania eh, Carrero Palomo, 1 hora 47 .02. También hubo una corredora ubriqueña, Ana Belén García García ...que finalizó con un tiempo de dos horas, cuatro minutos, 45 y cinco segundos. Pecho, debes estar satisfecho, un hombre debe ser hecho y derecho. Y tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrán. Buscando la salida porque si hay una salida por aquí tiene que estar y siempre cuentas a empezar No sabes si vienes o te vas Buscando la salida porque si hay una salida por aquí tiene que estar Vamos Vamos a, a seguir con nuestro programa de hoy, dejamos a un lado las pruebas atléticas, eh, en unos instantes estaremos ya con, con el ciclismo que también queremos repasar, pero antes vamos a quedarnos hablando de una actividad que se va a llevar a cabo este próximo sábado, una actividad que organiza. Eh, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, lo que es la, la Casa de la Juventud, que está destinada a jóvenes de nuestra localidad que van a tener la posibilidad de acceder a una actividad de descenso de barranco en un marco incomparable como es la Garganta Verde eh, a precio reducido. En este caso, pues, se eh, colabora con el Ayuntamiento de Ubrique la empresa Experiencia Outdoor, que es una empresa, una empresa de eh, actividades, eh, de deportes de aventura, en este caso, que afincada aquí en nuestra localidad. Tenemos aquí a su gerente, Alberto Coloní. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Lo primero, antes de, de adentrarnos en lo que eh, va a ser la actividad que estáis preparando para este fin de semana, eh, Experiencia Outdoor es una de las empresas nacidas en Ubrique dedicada al aprovechamiento, digamos, del entorno ...y a la práctica de los deportes de aventura... ...lleváis ya unos tres años aproximadamente... ...y bueno, habéis sido pionero en ese sentido... ¿Había y hay mercado eh, en esta zona para este tipo de empresas? Bueno, si dimos este paso es porque pensamos que, que ahí y había mercado incluso para algunas más, algunas empresas más de turismo activo, en las cuales, bueno, pues en Urique hay otra, ¿no? Y, y en los alrededores, en Grazalema, Villaluenga, pues en Zara en algodonales pues existen estas empresas con unos años más que nosotros uh -huh. y eh, luego bueno nosotros esto empezó un poco a, a ver que cómo iba a salir y la verdad es que bueno eh, nuestra de este último año bueno la, las perspectivas han sido inmejorables vale Sí, es verdad que trabajamos todos los días para intentar eh, seguir en este con este ritmo y bueno a ver cómo van saliendo las cosas lo comentaba porque en principio parecía una empresa arriesgada, ¿no? Porque ya decimos eh, eh, se ha empezado tarde en Ubrique, porque los demás pueblos de alrededor se pusieron las pilas po un poco antes, ¿no? Bueno, tú, como tú bien sabes, eh Ubrique es una opinión particular y personal eh, que no necesitamos no ha necesitado El turismo activo, no ha necesitado El turismo durante muchos años Gracias, bueno, pues bien por las Empresas de, de artículos de piel Que tenemos en, la, en, en el pueblo Y bueno, eh, quizás Hace unos años, con esto de que eh, Las marcas, algunas marcas De importancia, bueno, decidieron irse A, otro, a otros países incluso mm. Bueno, pues eh, el empresario o, la, o, los, o los trabajadores de, de que, que se quedaron un poco hay nulo eh, decidieron apostar por, el, por, el, por el turismo por el turismo activo tiene estamos Jesús, estamos totalmente eh, en la linde de dos parques naturales importantísimos en, en andalucía tanto el de parque natural del laszama como el de los barcos locales entonces eh, nosotros es eh, un, un aporte más que nos venía a nosotros eh, genial Vamos, que no ha existido antes esta empresa porque no ha habido necesidad ¿no? A pesar de que, como tú dices estamos en un sitio ideal para, para el desarrollo de este tipo de pues Seguramente de así, uh -huh. tú nos conocemos hace varios años, yo empecé con el tema de las bicicleta y tal y bueno, le hice un trabajo a uno, uno de los hoteles que está de la zona y bueno, fueron ellos un poco los que me, me, me iniciaron a, a que bueno, que había no solamente ruta de bicicleta sino que podíamos aprovechar eh, otros recursos que no daban estos dos parques. Y el sábado, como decimos, eh, organizáis en, junto a la Concejalía de Juventud una actividad de barranquismo en la, en la Garganta Verde, como hemos dicho, a un precio más asequible, porque en principio está destinado a a jóvenes de la localidad no exactamente tú lo estás diciendo ya llevamos un par de años haciendo esta actividad con el ayuntamiento en el cual pues desde aquí desde estos micrófonos les quiero dar las gracias tanto al ayuntamiento como al consce antonio vale pues todo lo que y todas las facilidades que nos que nos aporta para hacer este tipo de actividad eh, bueno pues aprovechar de que tenemos uno de los barrancos. Eh, más no sé. espectaculares de, de Andalucía. Es que, eh, además, ya en seco, eh, aquellos que, que conozcan el tema de barranquismo y tal, es un barranco que se, que suele venderse en seco, ¿no? Es, es, es, decimos los, los que trabajamos en este, los que estamos en, estamos trabajando en este tipo de trabajo ahora mismo, pues es un barranco seco. Prácticamente todo el año apenas lleva agua y la poca que hay agua, hay dos pocitas po y, la, y la, la, las últimas lluvia de esto aproximadamente dos meses que íbamos pues bueno ha, ha puesto ese barranco a un nivel espectacular en belleza espectacularidad eh, lo tiene todo ahora mismo yo tengo la suerte de bueno de, de, de hacer varios barrancos por la zona incluso uno ahí en, en, en granada río verde y de verdad que no tienen nada nada que envidiar ahora mismo como está cómo está ese, esa actividad uh -huh. alberto se da la paradoja que a pesar de tenerlo eh, aquí muy cerca hay muchos jóvenes de nuestra localidad que no, que no lo conocen no saben lo que es parece ser que, que la garganta verde la conoce más la gente de fuera digamos de la sierra de cádiz que los propios que vivimos aquí no eh, suele pasar no, eso, suele pasar no solamente con la garganta verde sino muchos de los senderos que tenemos en la zona vale y, y ruta no apreciamos diciendo, lo que tenemos No que... apreciamos lo tenemos cerca cuando lo tienes tan cercanualmente no, no, no tiene esa, esa eh, no tiene esa inquietud de, de, de hacerlo pero bueno Eh, yo estoy aquí un poco como tú eh, como tú me has invitado por pues un poco por pues para eso para intentar de, de que bueno quedan algunas plazas todavía libres intentar animar a aquellos que estén en una poca de dudas pues sacarle esas dudas y, y, y que aprovechen por el precio por el, ese precio tan económico que, que que aporta el ayuntamiento parte de subvención a parte de la actividad o casi la mitad de la actividad que aprovechen eso eh, eh, para poder realizarlo uh -huh. a ver te cuéntano en qué va a consistir la, la actividad y cuál es el programa que, que tenéis bueno el programa es el sábado día 28 eh, pues se va a hacer, vamos a hacer descenso de garganta verde eh, una actividad en la cual eh, una, una parte del, de la actividad del sendero se hace sendero, se hace a pie, ¿vale? Sin ningún tipo de material fuera de lo normal, una zapatilla y poco más. Y luego, cuando lleguemos al descenso del río, ya lo que es en el, el, el, el nacimiento del, del río, bueno, uh -huh. pues eh, allí nos pondremos parte del material, ¿eh? En el cual lo que vamos a sellar ya es descenso del río, ¿eh? Ahí sí necesitaríamos... Pues bueno un un un, un una, algo más específico un material un poco más específico para para pa, para realizar esa actividad y bueno la duración aproximadamente de todo está unas seis horas aproximadamente. Y, y no sé qué, qué te puedo contar arrumar asequible para todo tipo de personas indudablemente eh, aquellas personas bueno que, que tengan problemas de articulación eh, sobre todo de rodilla y tal o de tobillo hombre tenemos que pensar que vamos a estar eh, eh, en un sitio que, que no son ya ¿no? que no hay un descenso bastante pronunciado pero bueno aquellas personas que, que durante que hagan que hagan algún tipo de actividad de una hora una hora y media lo pueden hacer perfectamente ¿Qué, ¿Hasta qué edad pueden participar? Bueno, eh, el ayuntamiento pues Como va por, por la Casa de la Juventud Hay unas edades concretada entre 14 y 30 años ¿Vale? Y, y bueno, yo eso lo de, mmm, Se puede hacer perfectamente ¿vale? uh -huh. yo Nosotros hemos llevado clientes Más pequeños vamos, De hecho, he, he podido llevar a mi hijo Con, con un, un tañito Lo llevé y se puede hacer perfectamente lo que sí, si estas plazas no quedarán cubiertas Me imagino que como nos pasó el año pasado Que se quedaron algunas plazas Que no, no se llenó el autobús Y pues, indudablemente, pues aprovecharán Aquellas personas que, que, que estén fuera de esa edad No, no creo uh -huh. que tengamos ningún tipo de problema en, Pero claro, en la, la oferta la, es, para, para, la oferta para, es ese, para ese rango ¿no? la, la oferta es, indudablemente, para ni, para personas Que estén, estén entre, los 3, entre los 14 y los 30 años ¿Y cuál es, cuál es el precio? El precio, bueno, pues aquellos que no tengan el carnet el carnet de joven. de joven Pues sería 35 euros Con el autobús, ¿vale? Sí. Que sabrían de Dubrique con el autobús incluido Y el material, ¿no? y el Bueno, por pues, pues, todo Obviamente El material, eh, lo que son de, Dentro de la actividad, bueno, solemos dar Todo, hay, me lo he incluido Todo, todo. Uh -huh. bueno, Y sin carnet, ¿vale? Perdón, con carnet Pues está en 17,50 Que vamos a... Eh, ni para pagar, pagar trae uh -huh. el alquiler del traje Alberto, eh, no ibas a te, perdona que te he cortado, iba a decir, dentro de la actividad está incluido, ¿qué es lo que incluye bueno, toda vale, la actividad? incluye lo principal, ¿vale? que son un seguro de respuesta civil ¿vale? esto está totalmente dado de alta eso no hace falta ni lleva un seguro de accidente por cada participante ¿vale? Uh -huh. luego eh, la mitad del trayecto, pues solemos dar a los clientes una barrita de estas energéticas con algo de azúcar, el agua ¿vale? y luego, to, luego lo que es todo el material imprescindible para entrar ahora mismo al barranco. Eh, te he dicho antes que, que llevamos dos, un mes y medio, dos meses de agua, ¿no? Por la zona y bueno, yo yo llevaba muchos años sin sin coger ese barranco con tan con tan, tan, tan animado, tan con tanta agua, es decir, no no ha ahogado todavía y he tenido la oportunidad, lo hace varios días atrás y todavía están las pozas cristalinas, eh perfectamente se pueden hacer todas las pozas que quieras eh, ...hay pequeños saltos y se pueden hacer perfectamente, es decir, eh Está ahora mismo el, eh, el Garganta Verde, ahora mismo está para pa aprovecharla. Uh -huh. Alberto, ¿dónde pueden inscribirse? Porque todavía nos comentabas que quedaban plazas, ¿no? Sí, se, bueno, quedan plazas, se pueden inscribir en la oficina de la Casa de la Juventud, que la tenía aquí, aquí debajo, de, uh -huh. ¿vale? Y luego, bueno, he podido poner un teléfono de información que es el teléfono de información de, de, la, de la oficina. De tal forma, yo estoy hablando hoy con el responsable, de, el que Antonio Pino, que uh -huh. trabaja aquí en la oficina, me ha dicho que hoy hasta las 7 estaba y que mañana hasta las 7 de la tarde también iba a estar. Es decir, que, mañana que hasta es, las 7 de la tarde se pueden inscribir, se ¿no? Se pueden inscribir. Hasta mañana hasta las 7 de la tarde no habría ningún problema. Uh -huh. Oye, Alberto, eh, dentro, digamos, de esta actividad, esta es la actividad de Barranquismo, pero en principio, se previó, en principio se previó también la celebración de una jornada de esquí que finalmente se tuvo que, que aplazarrnos exactamente pasó? Eh, estamos teniendo mala suerte ya el año pasado se la producimos al ayuntamiento y bueno pues el año pasado fue por la por, porque coincidió un puente uh -huh. y, y la zona donde seíbamos íbamos a realizar la actividad pues no estaba bastante leve, no nos dejaban entrar los autobuses eh, bastante lejos donde nosotros estábamos y bueno no vimos oportuno de que la gente andara tanto tanto, tanto tiempo para, uh -huh. para, para hacer la actividad Y este año, pues bueno, pues Por circunstancias del agua y de la nieve Pues ha sido imposible Ha sido imposible, teníamos dos fechas fijas Y, y las dos fechas Que habíamos elegido, pues eh, Desde allí, desde Sierra Nevada Nos dijeron que, que bueno, que estaba cerrada La, la estación, hasta estado cerrada, como bien sabemos Que, y bueno, y ya luego son fechas Cuando, es decir Tenemos que intentar coger siempre A precio las actividades eh, uh -huh. que, que, es decir, nosotros tenemos un paquete que podemos Llevar cualquiera a la nieve, indudablemente no a los precios que, que le habíamos presentado al ayuntamiento. Sí, Entonces, porque digamos esta actividad también era destinada a jóvenes entre los 14 y los 30 años y el precio estaba rondaba entre los 75 y los 85 euros, lo que es traslado hasta Granada, hasta la estación de esquí, Forfai, material, todo, vamos, precios eh, súper competitivos y lo que me extraña es que no termina, no sé si no, la gente se anima, la gente… Eh, ah, no sabemos a ver, eh, eh, no sabemos lo que eh, sí es verdad que el año pasado nos pasó lo de teníamos un, un grupito para poder hacer también es verdad que lo que intentamos es que esto arranque que empiecen a, a, a ir la gente y bueno nuestra publicidad está, está un poco en el boca a boca eh, eh, en, en ir traspasando los, aquellos que hayan tenido la oportunidad de haber hecho una actividad con nosotros pues vayan traspasando bueno lo que han lo que han, lo que han hecho lo que han disfrutado entonces no ah. eh, eh, Nuestra en primera intención era haberla hecho el año pasado, no se pudo ser, y este año pusimos todos los empeños posible pero, bueno, tampoco ha podido ser, bueno, y nada, es a ver si para el año que viene es posible. Eh, volviendo al barranquismo, no solo Garganta Verde, porque ustedes también actúan ahí, como te has dicho antes, en Río Verde, en Granada, digamos que es más excepcional, pero por nuestro entorno tenemos el Arroyo Pajaruco tenemos... o, o Buitrenas, ¿no? supongo que en estos meses, después de cómo ha sido este invierno, ¿ahora empieza lo que es la época ideal para la práctica de este deporte? Indudablemente. Ahora mismo todo, prácticamente eh, el 80-85% de, de los clientes que nos entran, de las peticiones que nos entran, intentan buscar barrancos con con agua, acuático. Eh, afortunadamente, pues bueno, las aguas que, que han caído hasta, estos, estos dos meses atrás, pues a, a, hacen que desde que se arrancó llevan ahora mismo agua, bastante agua para poder realizarla con agua. Entonces, pajarucos, que estoy teniendo la oportunidad de hacerlo, de hecho, el sábado voy a pajarucos y, y, bueno, hay algunos sartos que Algunos saltos, algunas cuerdas que hay que Zartarlas porque uh -huh. no vemos Que estén, el agua que está entrando No la vemos para pa, pa poder hacerlas es decir, que van ahora mismo Perfecto uh -huh. y, y por cierto, tengo entendido que también Participasteis algunos, bueno, algunos de vuestros Monitores ¿no? que, que trabajan con vosotros en el, en el curso de, del GESUP, me refiero GESUP. del Grupo de Exploraciones Subterráneas, iniciación sí, a la espeleología. La, la verdad es que tuvimos la oportunidad, yo también tuve la oportunidad de, de hacerlo, ¿vale?, Par, parte del, del curso, ¿vale?, porque solamente pude asistir un día uh -huh. y, bueno, fue fue una jornada espectacular, ¿vale? Eh, Doy la doy las gracias a, a los monitores desde aquí porque fueron sobre todo conmigo porque más, fui tarde y además el más torpecillo, pero bueno, y pero bueno, fue espectacular y, y, y lo que el, el, el, se aprende muchísimo y el cambio de opiniones de unos a otros bueno, pues siempre porque prácticamente Parte del trabajo que se hace la peología va con los, muy relacionado al, al, al barranco uh -huh. entiende entonces bueno pues la verdad es que eh, fue algo muy muy bonito y muy espectacular uh -huh. es más en alguna ocasión había llegado incluso a ofertar esa eh, o se oferta no esa, esa sí, actividad sí, sí. digamos no a nivel eh, casi profesional pero Eh, se puede practicar la espeleología aquí, ¿no? Sí, sí, sí. No, vale. De hecho, nosotros tenemos varias... De, dentro de nuestro de nuestras ofertas tenemos varias varias cuevas. Uh -huh. Nos gustaría tener más porque creemos que hay varias cuevas de la zona que se podrían hacer con clientes. Es, ¿vale? Eso es lo que me refiero. Con clientes. Uh -huh. Y se podrían hacer. Lo que pasa, bueno, eh, hay algunas que están cerradas y eh, nos dicen que el tema de, de los murciélagos, de los nidos de los murciélagos, uh -huh. otras que, bueno, en fin, cada uno eh cada zonas institucionales y nosotros bueno pues intentamos pero pero sí es verdad que tenemos la cueva al agua, la excéntrica que la estamos vendiendo muy bien y la verdad es que la gente que suele ir a ese tipo de cueva pues le gusta bastante. La de la son que que, que que te vuelvo a repetir ¿Mm? son cuevas para llevar clientes Sí, sí, ¿vale? no, para practicar íbamos en profundidad eh, este deporte. Eh, la de los murciélagos con la motilla. No, La Motilla no, es La Cueva del Gato. La cueva del Gato, ajá, ajá. Porque La Motilla también era, digamos, una, una cueva que, que era muy visitada y que, bueno, pues tiene esa peculiaridad, ¿no? Sí, sí. La, la Cueva del Gato, pues... Gato prácticamente es eh, eh, hacer un barranco, porque uh -huh. es, es llana, no hay que defender ¿vale? Es decir, hay un par de rápeles, un par de pocitas, y se, se centra por un lado, se sale por otra Y, bueno, la verdad es que muy, muy... Hombre, indudablemente, no, eh, aquellos que no hacen las peticiones para las cuevas sobre todo ese tipo de cuevas, eh, intentamos que hayan hecho alguna actividad sí, con nosotros. Sí, que tienen ya y Hago, algo de experiencia con nosotros y saben cómo, cómo trabaja uh -huh. Y otra actividad muy demandada que, que, que observo es la de las vías ferratas, ¿no? Sí, sí. Uh -huh afortunadamente o desgraciadamente que no tenemos ninguna de las zonas, ¿vale? Ahí, uh -huh. ahí hemos estado, hemos, nos juntamos todas las empresas de turismo activo y, y, y estuvimos varias reuniones con los alcaldes de la zona, ¿vale? Desde Grazalema, el Bosque, Urique, eh, el de Prado Rey, en fin, tuvimos varias varias reuniones para intentar de, de que montaran un, una red de, de vías ferratas como la que tienen aquí en, en, Málaga, ¿no? en Málaga. vale uh -huh. Y, bueno, no sé por qué no encontramos el por qué nos ponen tantas trabas en los parques en el parque natural de aquí de la zona, cuando allí son parques naturales también, y bueno, y se hace, ¿no? Y, y creemos que, que, que puede ser una actividad muy importante para las empresas de turismo activo y para, lo, y para, y para las poblaciones, para los pueblos, porque eh, prácticamente la, la, la mayoría de las vías ferratas se llaman como el, como el nombre del pueblo. La conocen uh -huh. por el nombre del pueblo, a la mayoría, entonces eso es importante. Uh -huh. De hecho, vosotros, donde actuáis entonces? En la provincia en de Málaga, ¿no? En to todo, todas las 10 ferratas que tenemos están en la provincia de Málaga, que uh -huh. tra las trabajamos y trabajáis también mucho con, con escolares ¿no? Eh, estáis especializando en ello ¿qué, qué es lo que le, le ofertáis? bueno, tenemos un, un grupo tenemos un programa, un programa escolar vale en el cual, bueno, pues está desde el paquete este de la nieve que hemos hablado uh -huh. no solamente para los ayuntamientos y luego, bueno, tenemos varias uh, multiaventuras bien en la zona del pantano hemos cerrado también ahí un tema con una finca ahí en Alcalá, que también estamos ya prácticamente terminando la obra y, y bueno, y Y le intentamos ofertar lo que lo que le ofertan lo que suelen contratar por otras empresas desde fuera porque lo hagan con nosotros desde que conozco, cre, creemos que somos más conocedores de del esta entorno zona, uh -huh. del entorno y bueno y junto a eso pues vemos aquí en btt que también es una de vuestras actividades estrella, ¿no? Sí, eh, bueno, eh, para mí la, la, la que más me gusta, vamos, uh -huh. ¿no? pero sí es verdad que prácticamente la mayoría de la gente es como el tema de los senderos, la mayoría de la gente que viene a la zona a andar o a bicicleta ya se traen su bicicleta y, y se traen su y se sacan su los permisos si son si son si tienen que sacarse de uh -huh. permiso para ese tipo de actividad. Si tú bien sabe que por ejemplo el Parque Natural de Grazalema, pues Eh, hay varias Hay varias rutas que se necesitan permiso sí. entonces suelen tirar de las empresas de turismo activo cuando ya ellos ven que no pueden eh, encontrar ese permiso, pero eh, eh, toda, todos los senderos prácticamente están ba bastante bien marcados y si no pues, bueno lo, esto, esto de los móviles la, los, los traes, las aplicaciones ¿no? No sé los traes. pues prácticamente y la bicicleta bueno pues si no sale en el alquiler. Eh, nos sale algo de, de, de conguía, ¿vale? Te iba, bueno. Eso te iba a decir, porque vosotras de pa, además alquiláis bicicletas, tenemos sí, no. que una también... Es, sí, a... nosotros alquilamos las bicicletas, ¿vale? Con guía o sin guía, igual uh -huh. que los callas, ¿vale? Que afortunadamente callas. el año pasado, bueno, pues tuvieron ahí rankeando porque el pantano estaba en Argas ver teníamos sí. muchos problemas en llevar los calles hasta hasta lo que es la cola del agua del pantano y bueno afortunadamente bueno este agua bueno ya, ya hemos vendido eh, varios días de calla ¿eh? y la gente y creemos que creemos que va a ser este verano va a ser nuestro los barrancos va a ser nuestra actividad estrella eh, ¿no? sí, yo uh -huh. creo que sí. pues bueno alberto no sé si quieres añadir algo más aprovecha Pues nada, nada, darte la gracia, ¿no? Y que, bueno, animar a aquellas personas que a aquellos jovencitos entre entre 14 y 30 años y que no sean tan jóvenes, porque, bueno... No, si no si se hay plazas, ¿no? Uh -huh. sí, por lo menos que vayan a preguntar y que aprovechen porque... Lo, vamos, yo creo quiero pensar que no se van a, no se van a arrepentir de lo que van a vivir el sábado. Uh -huh. Recuerden que todavía lo pueden hacer en la casa de la juventud entre hoy y, y mañana. Nada, Alberto, muchas gracias, enhorabuena por el trabajo que desempeñáis y nada, mucha suerte para, para este fin como, de semana que disfrutéis, ¿eh? Como siempre a ti, tú por invitarme, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Vamos a quedar en los eh, próximos minutos hablando de ciclismo, tanto de ciclismo de carretera, con esa celebración de lo que fue el, el gran premio, la carrera Minas de Río Tinto, puntual para la Copa de España y la Copa de Andalucía de ciclismo en ruta, como con el ciclismo de montaña, con la celebración de la segunda Eh, vuelta a Cádiz en BTT, que en este caso pues, contó con participación ubriqueña en varias de su categoría. En esta segunda vuelta Cádiz, Gran Premio Land Rover GISA, eh, la pareja eh, Jorge López Janeiro y Manuel Rojo conseguían la segunda posición en esa modalidad de pareja y, además, eh, volvían a hacerlo juntos después de unos meses en los que el moronero ha estado en el dique seco por lesión. Y en la categoría máster 40, el también ubriqueño Andrés Cintado lograba la tercera posición eh, final tras dos cuartas, eh, o, o o cuartas plazas en la contrarreloj, en la crono, ...del sábado... ...y en la Maratón BTT... ...del, del domingo... ...también participó otro rubriqueño... ...Miguel Santos Origuela... ...que fue décimo... ...en la categoría máster 40... ...nosotros nos vamos a quedar... ...con esa modalidad de pareja... ...para hablar con Jorge López Janeiro... ...que lo tenemos al otro lado del teléfono... ...Jorge buenas tardes... ...Hola buenas tardes ¿qué tal? ...por fin volví a la... ...a competir la pareja Manuel Rojo y Jorge López... ...después de... ...de un tiempo largo... ...en el que como hemos dicho... ...tu compañero pues... Eh, ...ha estado con una... ...con una lesión en, en la muñeca... Y bueno, pues parece que la vuelta ha sido por la, por la puerta grande, ¿no? Logrando un podio. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Bueno, eh, si vemos el resultado, pues pues sí, da, da la sensación de que, que ha sido por la puerta grande. Pero bueno, también hemos tenido nuestro, nuestros percances, ¿no? Y bueno, eh, nos quedamos con eso, con el buen sabor de boca de que volvemos a participar por pareja, eh, ya que Manolo pues, ha estado pues desde finales de enero que terminamos Costa Blanca con la lesión de la mano y hasta el jueves no decidimos de, de participar, ya que eh, no ha tenido tiempo de coger la bicicleta de montaña, tampoco tenía de alta médica y bueno, eh, ya digo, ha estado entrenando en el rodillo, en carretera, pero este fin de semana, después de Costa Blanca, ha sido la primera vez que ha cogido la la bicicleta de montaña ¿no? uh -huh. bueno jorge an antes de quedarnos en, en lo que ha sido el desarrollo de, de la prueba que te ha parecido organizativamente hablando va creciendo esta vuelta a andalucía te ha gustado la propuesta de, de este año bueno yo no tuve, no, no, no participe el año pasado porque coincidió cuando estábamos en, en la calle uh -huh. y, y bueno eh, tenemos aquí eh, aquí eh, es el lugar donde donde sólo estén ya como vivo grez en Jerez, entre y el puerto de Santa María, la Sierra San Cristóbal, y la verdad que el, el entorno es estupendo, ¿no?, para el desarrollo del mountain bike. Eh, comentario de ediciones pasadas y de estas, eh, bueno, eh, es, es una empresa pequeña, ¿no?, es como eh, José María Guerrero, ¿no?, que es el que lo organiza, el campeón del mundo de, de Master 30, ¿Sí? y, y, bueno, se ve que poco a poco, pues, pues eso, pues van limando detalles, pero claro, siempre... Eh, tras un evento pues normal que, que no todo el mundo salga contento y lo que sí es importante son las críticas constructivas ¿no? para, para eso, para seguir mejorando. ¿no? Uh -huh. Yo te pregunto a ti como voz autorizada porque son innumerables la, las pruebas por etapas en las que ya has tomado parte. Sí, sí, claro, por eso te digo. Eh, ya te digo, eh, hay grandes empresas que organizan pruebas muy grandes Y aquí pues tenemos a, a esto a, a un club pequeño uh -huh. pues que eso que, que pone todo su interés y tuvo su ilusión en hacer una prueba por etapa y bueno eh, yo creo que poco a poco que, que se han notado mejoras según el eh, comentar eh, eh, he oído de, de de gente del año pasado a este, ¿no? Yo creo que, bueno, está eh, se, se está consolidando y, bueno, me eh, imagino que, que para el año que viene pues intentarán siga, seguir limando pues pues esos detalles para que para que se convierta en una gran prueba. Comenzó el sábado con una, una cronoescalada de 8 kilómetros en la que hasta cuatro equipos, cuatro parejas, estuvisteis ahí en diferencias mínimas. ¿Cómo, cómo fue el perfil de, de la etapa? Bueno, eh, no fue propiamente dicho una crono escalada, sino fue parte, un, un tramo del recorrido que, que se hace en el, en el rally de las Gatellas, ¿no? Uh -huh. Y aparte pues metían también una zona de pista, pues para Manolo y para mí pues no, el recorrido nos venía estupendo, ya que bueno, tenía su parte técnica, también su parte rodadora, eh, lo que pasa que, bueno, es eh, las ganas de, de competir, las ganas de... No, nos dio el percance de que a solo 200 metros de la salida, eh, pues había un, un, un pequeño salto, pues que, que lo cogimos los dos tan fuerte que, que Manolo pues, pues me comió, llegó encima mía. ¿no? Uh -huh. eh, tuvimos un percance que, que bueno, que incluso Manolo pues, se hizo daño y, bueno, peligró que, que siguiéramos disputando la crono. Y ya te digo, fue a 200 metros de la salida. Perdimos un tiempo bueno y bueno a pesar de eso nos rehacimos un poco y y marcamos el el segundo mejor tiempo ¿no? de la crono pero ya te digo eh yo creo que que hubiésemos vamos que hubiésemos si no hubiésemos tenido ese percance eh hubiésemos ganado la la crono de calle ¿no? Mm. pero bueno son circunstancias eh la verdad que los miedos volvieran a aparecer porque ya te digo no salimos de una para para entrar en otra. Pero bueno yo creo que, que eso que determinamos y bueno eh, dejamos ahí la, las puertas abiertas a, a la siguiente a la siguiente jornada mm -hmm. un percance que, que a la postre pues eh, sería importante porque en la jornada del domingo una etapa de unos 60 kilómetros eh, los que los que los que eran líder tras esa contrarreloj la, la pareja álvarez baena da la impresión de que se limitó a vigilar o no y a, y a mantener su renta ¿Cómo, cómo fue la etapa Pues la etapa pues fue una, una zona, el principio fue bastante rápido porque fueron las zonas de, de las marismas y bueno, igualmente tampoco tuvimos suerte ya que esto, una vez que, que terminamos la, las marismas que eran los, unos 25 o 30 kilómetros primero donde se rodaba en grupo cuando ya entraban las zonas técnicas en, en la Sierra San Cristóbal pues igualmente volvimos a tener otro percance y cuando ya nos habíamos distanciado, de habíamos cogido la cabeza ...tuvimos otro percance que tuvimos que parar... ...y, y bueno, eh, ya nos adelantaron esta pareja... Eh, ...se fueron... ...Manolo todavía no está los, al cien por cien... ...tuve que cuidar mucho... Eh, ...y bueno, tuvimos... ...se vez de otro punto de vista, ¿no?... ...ya que eh, como también corrían de forma individual... ...siempre pues hay gente que va mucho más rápido, va sola... ...nosotros vamos juntos, tenemos que cuidarnos uno del otro... ...tenemos mm. que estar muy pendientes... Y bueno ya te digo creo que, que hicimos un buen trabajo los dos y eso a falta de tres kilómetros a meta pues pues sentimos alcance a, a esta pareja que bueno eh, entramos ya en la zona final donde era una, una bajada una bajada de un sendero que era prácticamente imposible adelantar y, y bueno llegamos con ellos a, a meta no la verdad que eso que la satisfacción de eso de haber de haber vuelto a competir los dos por pareja, de que Manolo no está al 100% y que sabemos que podemos estar ahí bastante más adelante y bueno y, y el, un punto también de preparación pues para la, para la prueba de los alpenes. Uh -huh. Oye, eh, Jorge, ¿cómo se ha sentido Manolo? Aparte de que no esté al 100% en lo, en lo físico, en lo que se refiere a su lesión, ¿se ha resentido? Bueno, la mano todavía la tiene un poco hinchada, ya, no puede coger bien el manillar, Y, y, bueno, es que ya te digo, hemos tenido estos dos percances eh, eh, y, bueno, vuelven otra vez los miedos y todo esto. Pero, bueno, Manolo es un tío que, que tiene bastante experiencia tiene, y, bueno, yo creo que, que eso, que, que llegaremos a, a los Alpes si no tenemos ningún otro percance a, al 100%. Sus conclusiones, digo, las de tu compañero son que, bueno, pues que está preparado, ¿no? Que, que, no, que a pesar de todo no, no ha dado el suficiente ruido como para, para asustar, ¿no? Sí, sí, bueno, eh, Manolo es consciente de que eso, de que de que todavía le queda un poco, porque ahora está pendiente también de eso, de que termine la mano de, de estar completamente sin inflamación, pero que, que sí, que él va a estar, él se ve con ganas y se ve con fuerza de, de estar al 100%, ¿no?, uh -huh. Está claro que le queda le queda mucho trabajo de aquí a, a principios de julio, que es cuando va a tener lugar esa Alps eh, Epic. ¿Ustedes se plantean ahí la, la posibilidad de participar en alguna otra prueba antes de la Alps Epic por pareja? estamos pendientes ahí también de en, en junio, a mediados de junio se celebra otra prueba aquí en Cádiz que es de nueva creación también en Cádiz dos mares, que son tres etapas una en Tarifa, otra en Jimena y otra aquí en el puerto de Santa María y está, vamos, yo concretamente estoy pendiente también de, de cómo vaya porque me coincide con la última prueba del Open de Andalucía también de rally uh -huh. y depende cómo vaya en el Open pues decidiremos si voy a un lado o, o vamos a otro uh -huh. ¿Vale? Eh, Jorge, aparte de la, esta categoría por parejas, también eh, bueno ha habido otras, la, las categorías habituales, no individuales, en las que tu equipo la cual líder, Centauro Bike, se estuvo presente y, y logró varios podios, nosotros destacando sobre todo eh, en clave ubriqueña esa tercera posición de Andrés pintado en Master 40, que no está nada mal. Sí, yo creo que bueno, Andrés estuvo, bueno, no sé si fue la suerte o la... O, bueno, que, que estuvo con nosotros casi gran parte de la carrera, ¿no? Y, y bueno después me comentaba que, que se había quedado un poco sorprendido de, de, de lo bien que íbamos no manolo y yo ¿no?, de, de, de esa compenetración entre los dos y, y, y vamos yo creo que él no tiró más para adelante porque, porque iba tan a gusto que, que iba disfrutando ¿no?, de, de vernos competir ¿no? de todas maneras eso eh, andrés pues hizo una, una gran carrera ¿no? que al final le faltó un poco para estar ahí un poco más delante. Pero que eso, que, que consiguió el cuarto puesto ¿no? en, en la etapa maratón y, y el tercer puesto en, en la categoría Master 40. Después también pues dominamos la categoría élite femenina, junior femenina, eh, tuvimos podio también en en, en, en, esto, en la categoría Master 40 también eh, a nivel de, de etapa nada más del provincial de Cádiz uh -huh. y, y bueno, la verdad que tenemos una gran estructura y en categoría dominamos, eh, tenemos prácticamente gente en, en todas las categorías y, y la verdad que, que para los patrocinadores están vamos están disfrutando de, de tener un equipo ahí en, en primera línea ¿no? de, de batalla. Oye, Jorge, ¿tú cómo te, te has encontrado en estas últimas semanas después de, de las malas sensaciones de, de Cañamero? Bueno, yo creo que me ha venido bien correr la, la carrera... que no he estado al, al 100%, ya te digo, porque he tenido que cuidar mucho de, de Manuel. Y, y bueno, eh, no he entrado en la batalla personal, no individual, ¿no? como de, de estar ahí adelante. Yo veía que me adelantaba la gente y bueno, perfectamente podía irme con ellos, podía seguirlo. Entonces, eh, yo creo que me ha venido bien. Eh, ha sido un buen entreno este fin de semana y bueno, ahora el día 1 el día del trabajo, el martes, es, es la última prueba de, del Provincial Que yo creía que no tenía opciones De, de, de ganarlo pero, pero sí, tengo una, una remota posibilidad De ganar el, el, el Torneo Apertura uh -huh. y, y bueno, ya el plato fuerte Será el 13 de, de mayo que, que volvemos otra vez a la, a la Copa de Andalucía En villamartín Y ahí bueno ahí espero estar Dando el 100% ¿no? uh -huh. Oye, una, una cuestión más personal eh, Jorge porque ya no, no te centras tanto en ese formato de maratón BTT que se te da tan pues Es que son muchísimas carreras, eso y entonces prefiero, ya te digo, tener frescura que hace falta en el, en el rally, ¿no? Que, pero bueno, de verdad que este fin de semana cuando cuando me he metido en faena en el maratón, pues la verdad que, que lo he echado de menos, ¿no? Que, que me, me, me encanta, ¿no? Pero ya te digo, son muchas carreras, muchos rallys. Y, y bueno, eh, no sé si haré alguno más, algún que otro maratón, pero ya te digo, eh, te puedo decir que, que me encanta ¿no? claro. la, la modalidad. ¿eh? Lo que faltan son días, ¿no? <risa> sí, sí, son muchos días, muchas carreras, y bueno, yo no sé por dónde va a terminar esto, pero es que es increíble que, que todos los fines de semana haya haya carrera Ahora, precisamente, el domingo, el domingo que es eh, la media maratón de Trebujena, uh -huh. pues me acabo de enterar de que, de que se ha suspendido por... ...por el agua, porque ha llovido... ...ha llovido esta noche bastante por aquí, por la zona... ...y el terreno está... ...está impracticable. Una pena, porque... Ah, ...ahí teníamos eh, también otros dos... ...jubriqueños inscritos, Carlos Javier Arena y Andrés... Eh, ...cintado en ese trofeo Vinos... ...de, de Trebujena, que es puntuable ...para el circuito provincial de... ...de Media Maratón BTT... Vamos, eh, yo creo que ni ellos saben que se han suspendido todavía Es que ya digo, me acabo de enterar ¿no? Posiblemente, sea una exclusiva que nos eh, <risa> transmite Jorge López Oye, a, a falta de dos meses para, para esa gran cita alpina eh, ¿Vais a tener que realizar una preparación específica o no? Pues eso no, no creo que, que hagamos algo específico no eh, eh, Llevamos compitiendo, yo por lo menos estoy compitiendo desde, desde enero Entonces yo creo que la base principal este año son los rallies Y el objetivo es el Mundial y el campeonato de España que es justamente después de la, de la prueba de los Alpes mm. no sabemos si vamos a, vamos, eh, ya te digo, vamos a seguir compitiendo eh, las pruebas estas que, que estamos haciendo, porque hemos hecho por etapas pero no hay nada específico en el, para esa prueba mm. Oye Jorge, ¿te, ¿te preocupa la altitud eh, de los Alpes? Eh, pues, sí, sí, la verdad es que, que eso es, es mi talón de Aquiles y, y bueno, ya te digo el Mundial se vuelve a hacer allí en Andorra a 2.000 metros de altitud Y quiera que no, los Alpes es para adaptarme a, a, esa, a esa altura ¿no? A ver cómo, cómo me va uh -huh. Bueno, pues recordemos, este primero de mayo, de mayo tienes en la prueba La última de circuito de apertura de Rally BTT eh, Creo que es en el puerto, ¿no? Efectivamente, solo me vale la victoria para, para poder conseguir la, el, el circuito provincial sino, El segundo puesto lo tengo asegurado Para, para optar al primer puesto me vale la victoria, simplemente uh -huh. Y luego, pues a la siguiente semana es la Copa de, eh, o la prueba de la Copa de Andalucía de Rally BTT en Villamartín y eh, ya habrá que esperar hasta el, el 3 de junio, que será la última de Copen, del Open de, de España ¿no? eh, Digamos que ahora mismo son las citas que tienen hacia la vista a la espera, como nos comentaba antes de esa, de esa posibilidad de estar en, en Cádiz dos mares, ¿no? Sí, bueno, antes de antes del Open de España, eh, ya te digo, el día 13 es Villamartín. El fin de semana siguiente es el campeonato de Andalucía en, en Villanueva del Trabuco, que también es otra de las citas que tengo ahí marcadas. Uh -huh. Y después, antes del Open del día 3, eh, es otra prueba también en Gibraltar León, en Huelva, también de, de la Copa de Andalucía. Ya, uh -huh. ya te digo que el mes de, ma el mes de mayo era... Era completo. Es el, el que, es el completo y es el que viene con todo... Con todo, lo que, con todo el ajo, vamos. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí en principio, darte las gracias por habernos atendido, la enhorabuena por esa segunda posición y por lo que ha significado el regreso ¿no? de Manuel Rojo a la competición. Nada, mucha suerte para este próximo y repleto mes de mayo. eh Pues muchas gracias y un saludo a todos los burriqueños. Un abrazo, hasta luego. Vamos a repasar cómo fue esa segunda vuelta, Gran Premio Land Rover GISA, que se organizaba en el puerto de Santa María, en esas diferentes modalidades. Comenzamos. Con esa categoría Master 40 en la que eh, participó el ubriqueño Andrés Cintado Romero en las dos eh, etapas. En la primera, esa contrarreloj de 8 kilómetros en la que se llevó la victoria pues el favorito, el portuense José María Guerrero Ortega, el gasolina, organizador o componente del equipo organizador y además campeón del mundo. 17 minutos 38 segundos por delante de Manuel Cebada 18 46 y Roberto Carlos Pérez Lobo 18 59. El lubriqueño Andrés Cintado fue cuarto clasificado con 19 minutos 29 segundos. Eh, eso es la prueba del sábado, en la del domingo, la de 60 kilómetros, de nuevo José María Guerrero Ortega se llevaba la victoria, con cierta autoridad, dos horas ocho minutos cincuenta segundos, por delante de Manuel Cebada Periñán, dos horas diez veinticuatro, y de Juan Luis Jiménez eh, Jiménez Atienza, dos horas once treinta y nueve. La cuarta posición fue para Andrés Cintado con un tiempo de 2 horas 13 minutos 24 segundos. En esta prueba, en la etapa de maratón, también participó el lubriqueño Miguel Santos Orihuela, que quedó décimo con un tiempo de 2 horas 19 minutos 2 segundos. Hay que tener en cuenta que esta segunda prueba era puntual para el circuito provincial de maratones BTT. Y en lo referente ya a la modalidad por parejas que hablábamos eh, con el eh, ubriqueño Jorge López eh, Janeiro, comentar que en este caso eh, la primera crono, como hemos dicho antes, se la llevaba la pareja Álvarez Baena con un tiempo de 19 minutos 15 segundos, poco más de un minuto perdieron en meta... Eh, Manolo Rojo y Jorge López, que emplearon un tiempo de 20 minutos 21 segundos 20 26, la pareja Guzmán y Guzmán y en lo referente ya a la prueba, a la maratón como nos ha comentado Jorge López de Janeiro, segunda posición, entraron en meta junto a la pareja Álvarez Baena con un tiempo de 2 horas 12 minutos 47 segundos, la tercera fue para la pareja Guzmán Guzmán, con 2 horas 27 minutos 42 segundos Cambiamos, no de ciclismo, sino de especialidad. Nos centramos en la sexta carrera ciclista Minas de Río Tinto, que se celebraba el pasado fin de semana prueba puntuable para la Copa de Andalucía y la Copa de España de ciclismo en ruta, en la que participaron los dos eh, ubriqueños del equipo Ciclos Castillo, eh, Rafa Rincón y Paco Benítez. Pues bien, la organización había previsto un recorrido de 75 kilómetros con tres eh, puertos de montaña, tres puertos puntuables y la carrera se hizo muy dura por el ritmo eh, impuesto por el equipo favorito, el grupo deportivo Orquín, el equipo madrileño, ya hicimos un alto ritmo, Y un intento de controlar la prueba para meter eh, corredores en las posibles eh, fugas. Hubo muchos ataques, pero ninguno fructificó. En torno al primer puerto, en la subida ya el ascenso al primer puerto se hizo una pequeña selección y poco después en el kilómetro 25 se incorporaron los Master 50 estamos hablando de la carrera Master 40. Se incorporaron los Master 50 a este, a este pelotón y se formó pues un pelotón más numeroso. ...el segundo puerto mucho más rugoso... ...y con una carretera mucho más estrecha... ...el Orquín impuso un ritmo fuerte... ...y la selección eh, se redujo a unas 20 o 30 unidades... Eh, ...tras coronar una bajada rápida y con muchas curvas... ...se lanzaron a curva abierta... ...tanto los ciclistas del Orquín como del AC Hotel... otro de los equipos favoritos a la, a la victoria... ...y en ese descenso consiguieron abrir un ligero hueco... Eh, al terminar ese descenso eh, porque justo a continuación comenzaba el ascenso ya al tercer puerto, una ventaja que ya fue difícil de reducir eh, por detrás se quedó un pequeño grupo en el que estaba eh, Rafa Rincón también se quedaba eh, cortado eh, Paco Benítez en mm, Master 40 pues eh, se escapaban en, esa, mm, en ese pequeño grupo de cabeza tres Master 40 por lo tanto ya se hacía difícil entrar en el podio y, y Rafa Rincón luchó por la cuarta posición, una cuarta posición que perdió en el spin, en el que eh, le ganó Javier eh, Moreno. Eh, digamos que eh, la victoria fue para Felipe Peces, con un tiempo de 1 hora 51 minutos 21 segundos, a un minuto 7 entró Antonio Martín, a un minuto 18 eh, Arturo Muñoz y a un minuto 45 Javier Moreno y Rafa Rincón, que se... Eh, conformó, al final tuvo que conformarse con la quinta eh, posición como hemos dicho en Mater 50 en el descenso del grupo Opaco Benítez en el descenso del segundo puerto se cortó y por lo tanto eh, luego le fue muy difícil E ...intentar contactar con los primeros... ...finalmente, eh, tras varios ataques... ...logró la séptima posición... ...la victoria fue para Jesús Plata... ...con un tiempo de una hora... ...52 minutos 19 segundos... ...seguido a un minuto y cuatro... ...de José Manuel Baena... ...y a un minuto y veinte... ...de Francisco Javier Atero... ...Paco Benítez fue séptimo... ...a cinco minutos, cuatro segundos... ...tras esta prueba, esta es la situación... ...en la que eh, se encuentran los dos ciclistas ubriqueños... ...en Master 40, Rafa Rincón ocupa... ...o lidera todavía, sigue liderando... ...el ranking Andalucía... ...además, pues, con cierta autoridad... ...por las pruebas que se han celebrado... ...y en la Copa de Andalucía... ...ocupa la segunda posición... ...a falta, tan solo de tres pruebas... ...y es que también en la Copa de España... ...y a falta, en este caso... De, de dos eh, citas para, para cerrar, ocupa la octava posición de esa categoría Máster 40. En lo referente ya a la categoría Master 50, actualmente eh, Paco Benítez es décimo en el ranking Andalucía en la Copa de Andalucía y noveno en esa eh, Copa de, de España. Por lo tanto, así están las cosas ahora mismo para los dos ciclistas ubriqueños del equipo eh, Ciclos Castillo. Este fin de semana va a tener lugar eh, una prueba en Chiclana, puntuable también para el ranking andaluz en el que va a estar presente tanto Rafa Rincón como José Mibueno, el otro ciclista de Prado de Rey del equipo Ciclos Castillo. Pues eh, con esto cerramos nuestro repaso al ciclismo. Cerramos nuestro repaso al ciclismo y cerramos también nuestro programa en la jornada de hoy jueves. Eh, mañana tendremos la ocasión de quedarnos ya con las actividades eh, que van a tener lugar este fin de semana, informar sobre lo que vamos a tener en estos próximos días y también pues eh, ya daremos, daremos un adelanto de la cicloturista La Patacabra que se celebrará el próximo 20 de mayo que organiza la Asociación Ciclista de Urique. Con esto, como decimos, le decimos el adiós, se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. somehow you know you reach out for me ciencia. Seis años de crianza marcan una personalidad, es indudable. Seis años, se dice pronto. ¿No resulta paradójico ser la primera manzanilla del mundo cuando de todas es la que sale la última? Manzanilla solear de bodegas Barbadillo, la mejor por su cuna. La mejor por su cuna. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 26 de abril. A la 1 y 13 minutos se ha podido sentir en Ubrique un terremoto registrado a través del Instituto Geográfico Nacional con epicentro en Gauzín y con una intensidad de 4,2 en la escala de Richter. Las sacudida se ha podido percibir en todo nuestro municipio aunque no se han producido daños. Cambiamos de asunto. El Patronato Municipal de Deportes de Ubrique informa que del 7 al 22 de mayo se pueden recoger las preinscripciones para los cursos de verano de natación infantil dirigiéndose al edificio de la piscina municipal climatizada en horario de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde. El resguardo de la preinscripción llevará un número asignado que después del sorteo público determinará el día y la hora para formalizar la inscripción en los cursos. Dicho sorteo se celebrará el miércoles 23 de mayo a las 12 del mediodía en la Sala de Usos Múltiples de la Piscina Municipal Climatizada, publicándose a partir del jueves 24 de mayo en el Ayuntamiento de Ubrique, en su web ayuntamientoubrique.es y en la propia piscina municipal las listas con el orden de inscripción, indicándose en las mismas el día y la hora en la que se debe acudir a la piscina municipal... ...para realizar la inscripción. Aquellas que tengan reserva asignada comenzarán el 29 de mayo. Las personas que no retiren número de preinscripción... ...tienen que esperar hasta el 20 de junio. Les recordamos que los cursos de natación infantil están dirigidos... ...a niños y niñas con edades comprendidas entre 1 y 13 años. A lo largo del verano, entre el 25 de junio y el 31 de agosto... ...se van a distribuir un total de 5 turnos con 7 grupos cada uno organizados por edades y en horario de mañana de 11 a 12 y de 12 a 1 de la tarde. Cambiamos de tema a lo largo de la tarde se